Señoras y señores, esto es Uno Contra Uno Radio. Yo tengo 60, todavía no me solté. Uh. Yo creo que la actuación actual y la, lo que está mostrando el equipo de Atenas es que preguntarse a los jugadores. ¿Qué suele ser el problema? Está vigente, vigente, toda mareada. Siempre pensé en mejoras, ¿no? Y, Crecer y, y aprender y, y conocer cosas nuevas Cuando estoy parado me siento mucho más que con él No lo veo a Luis con la gasolina gastada Todas las voces en Uno Contra Uno Radio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 encabeza el último de la semana con el resumen habitual en esto que es uno contra uno el día viernes, previo al fin de semana, ya entrando a la etapa de definición de varias categorías del básquetbol argentino, hablamos del federal, hablamos del TNEA, hablamos de la Liga Nacional y también de las mejores ligas del mundo. Primer testimonio en Brasil, Daniel Ure, de buena campaña con su equipo, nos comentaba esto en la tarde de ayer. Hoy estamos entre los mejores del torneo y Y aspiramos a mucho más, ¿no? El objetivo era estar en, en, en esta en esta instancia, estar entre los ocho. Mira, la verdad que que la vida está muy pareja. Eh, sí, de verdad, se dio, se dio el caso de que fuimos tres de las cuatro serias al quinto partido. Y, y está bueno eso. Eh, los cuatro de arriba que quedaron, para mí tres, eh, por experiencia y por Por, el, por la calidad de jugadores que tienen sacan un pequeño plus que son Flamengo Mosea Cruz y Brasilia me da miedo no a Sergio Guerrero porque en etapa de definición todos se apuran o tratan de mejorar su equipo y nos explicaba qué jugadores se pueden reemplazar qué fichas se pueden utilizar por eso el secretario técnico de la escena de nos decía lo siguiente no, es al, al, a, la, a la finalización de la fase regular ese es el momento que a partir de ahí no se permite ningún recambio de ningún tipo eh, ni, por, ni lesión, por lesión ni por rendimiento ni, ni por lesión jugadores nacionales mayores que hayan jugado en equipo de liga no pueden pasar a otro 30 días antes son mayores los, los 23 son mayores es una categoría dentro del mayor pero es un jugador mayor la, la única salvedad en cuanto al extranjero que puede haber eh, hecho un reemplazo temporal en un equipo y eso lo habilita a jugar en otro. Acá Bien. lo que se pretende básicamente es que esa situación de equipos que terminan de jugar y no juegan ni playoff ni, ni play del descenso, ni playoff para arriba, eh, se pueden, pueden desarmar el equipo porque en una situación de comodidad, de no riesgo, podrían estar desvirtuando la competencia y 30 días antes desarmar su equipo y darle sus jugadores a los demás y, y jugar con juveniles. Eso es lo que se pretende cuidar en ese aspecto. Claro, como el agua, Sergio Guerrero hablando del reglamento, buen momento para tratar este tema. Nos vamos a Córdoba. Ahí estaba Divo Circial, que tenía muchas cosas para contar y una fuerte autocrítica hacia Instituto, que no está pasando por su mejor momento. Y sí, es cierto que en este momento estamos pasando por un mal momento anímico de juego sobre todo y, y hay que tratar de de sobrepasarlo lo más rápido posible porque es como que estamos esperando los playoffs, pero primero hay que llegar a los playoffs y segundo hay que llegar con buena con buenas sensaciones para poder hacer un buen playoff, ¿no? y la verdad que ahora mismo estamos fuera de ritmo, porque si vamos a preguntar qué pasa, estamos fuera de ritmo, los problemas anímicos se solucionan ganando, pero para ganar tenés que hacer algunas cosas que no la estamos haciendo. En, en el primer cuarto sobre todo, en que nos cuesta mucho darle dinámica a la ofensiva jugamos caminando, defendemos caminando, y se hace toda una bola de nieve que cuando nos queremos, y no es un problema físico, como decís, porque en el último cuarto cuando tenemos que levantar el partido, lo hacemos. Entonces como que hay esta dinámica de, de esperar, de a ver qué pasa y de, bueno, en los playos vamos a, a dar todo y no creo que es un error gravísimo porque primero estamos eh, perdiendo una posición de privilegio que tendríamos de, de ser local en el primer cruce y el que no puede correr que no juegue y que fue el que corra y así, para mi manera de ver, se ve así, o sea, con, con mano dura y el que no puede correr que se pueda entrenar para correr. Pero cuando vos perdé empezás a mirar y ver zombies mi fantasma en todos lados. Por eso digo que es momento de que nosotros demos un paso adelante y digamos, a ver muchachos, fuimos el equipo de sensación hace dos meses y es, es momento de recuperar esas sensaciones. Hay veces que el físico no acompaña a esta altura de la temporada, pero el turismo, como te digo, vamos para la tercera semana de jugar un partido por semana y yo creo que ya las excusas quedan de lado y el momento de, de jugadores. ¿no? fuerza crítica y honesta por otro lado le digo Siorcial y ahí nos vamos a hablar con Javier Bianchelli el equipo que está prácticamente peleando mano a mano con obras como gimnasia con Argentino de Junín ese sexto lugar que lo deposite en la postemporada gran victoria en Córdoba por dos primeros institutos después Atenas, Javier Bianchelli nos contaba esto el equipo hay que tratar de mejorarlo siempre y entonces eh, a lo mejor eh, viene viene un premio extra al final de la temporada. Me parece que falta muchísimo, tenemos un fixture muy muy duro con rivales muy muy duros. Eh, si pensamos más allá de lo que de lo que vemos, a lo mejor nos enfocamos. Cuando el técnico de Quilmes nos vamos a Walter Germán. habían perdido por con en el templo del rock después lo agarramos a Walter Germán que siempre te hace una cinta que se va por la derecha del vestuario que sale por detrás del estacionamiento para que la prensa no agarre nosotros estuvimos ahí apurado Walter Germán pero esto nos decía sí la verdad es que creo que hicimos un, un gran partido un, un gran primer, primer tiempo sobre todo no creo que sacamos una gran diferencia y, bueno luego se pudo mantener bueno, ¿y, y qué cambio del otro día de hoy o ¿No sea los mismos equipos, los mismos jugadores, todo igual Nada, nada, yo creo que también parte mucho de la confianza, ¿no? Cuando por ahí tirás y los porcentajes son muy altos, es como que, bueno, eh, indudablemente estás mejor en ataques, mejor en defensa, y bueno, todo va fluyendo, pero, pero bueno, son partidos y hay que seguir pensando en, en entrar en playoff. ¿Tiene mucho que ver el rival o no? Eh, muchas veces sí, muchas veces no, eso depende, ¿viste? eso eh, por ahí jugás con equipos que en teoría te van a ganar y terminás jugando bien y jugás con equipos que por ahí eh, están mal la clasificación y, y, y creo que sé yo, lo del rival a veces sí, a veces no. ¿Están con alguna presión extra por el tema de poder entrar en la sexta colocación o no? Presión, sí, presión siempre tenés Pero más que presión yo creo que más Es un orgullo personal de cada uno ¿no? Creo que entrar en playoff es el objetivo de cada jugador Que, que fiche en, en cualquier equipo de liga Y bueno, nosotros no somos menos que eso Queremos entrar y bueno, el año pasado Con San Lorenzo tuvimos la experiencia nosotros de que no entramos bien y al final terminamos ganando la liga. Creo que el playoff es una liga completamente diferente, esa parte, la concentración, la mentalidad es diferente. Y bueno, estamos intentando entrar en, entre los seis. Y ahora con una jiritica complicada, porque tienen que enfrentar a un rival directo como Quilmes de Mar de Plata? Sí, mirá, Quilme está jugando también bien, eh, lo estamos siguiendo obviamente de reojo porque eh, somos siete equipos y de los siete van a entrar seis solamente, entonces bueno, eh, tenemos dos partidos con ellos, tenemos uno en Mar del Plata, uno acá de local y bueno, creo que ahí va a estar una gran parte de la clasificación, aparte de los otros partidos que obviamente hay que, hay que tratar de jugar para, para ganar y, y hacerlo bien. Sí. Hablábamos con Walter Germán a la salida del partido con la buena victoria de obra frente a hispano americano el equipo de Nalbarte que ya está en Río Gallegos para jugar esta noche y ahí nos vamos a Facundo Müller con este sorprendente libertad que había arrancado muy mal con un récord muy negativo y que de a poquito se fue ensamblando como en la temporada pasada y está dando pelea y hoy por hoy está dejando afuera a uno de los que se armó para ganar la Liga Nacional como 15 de Santiago del Estero. esto nos decía Facundo Müller la verdad que estamos muy bien eh, en la tabla de posiciones, pero no está todo dicho. Me parece que tenemos que ir viendo de un partido y tratar de jugar cada noche lo mejor posible y tratar de no hacer cuentas. Hoy hacer cuentas no te lleva a ningún lado. Las cuentas se harán más adelante cuando falte menos menos partidos. Jugar play-off en, en la conferencia norte sería un objetivo altísimo para nosotros. Si lo logramos, sería, un, sería algo excelente. Y, ...y hoy sigo pensando lo mismo, ¿no? Genaro como hago para Facundo... ...que tiene como objetivo jugar la postemporada ...al igual que todo, libertad de sunchales ...momento de pasar a otra competencia... ...que están haciendo, que está floreciendo... ...en es la FIBA America... ...una de las ventanas nuevas de clasificación... ...para los Juegos Olímpicos... ...y también para los Mundiales... ...FIBA decidió hacer un torneo... ...y empezar de forma diferente... ...a lo que estaba actualmente haciendo... ...que era jugar todo un torneo de Fibroaméricas en un solo lugar y con varios días de competencia. Trece fueron las que se presentaron, Uruguay, Argentina y Colombia. Repite Argentina que va a ser sede del grupo en Vallablanca será sede de la final en Córdoba también ayer se hizo el lanzamiento en el hotel de Boca Juniors ahí en la calle Tacuarí muy bien organizado con un número de tangos incluido y esto nos decía Petete García crear un nuevo producto un nuevo producto que deberían participar hoy los 12 quizás en el futuro los 16 pero este es el primer paso o sea nosotros estamos confiados en que esta copa va a ser realmente muy importante en el futuro Eso va a ser cada cuatro años y lo vamos a hacer clasificatorio para el juego Panamericanos. Los primeros siete equipos más Perú, en el caso de organizar, porque ahora están queriendo salirse, pero los primeros siete van a jugar la, los Juegos Panamericanos. ¿Cómo le vas a decir a vos a alguien que organice un Final Four y no está su país? O sea, quizás a lo mejor dentro de 15, 20, 30 años esto pueda ser y que la sede del Final Four sea una una fija las Vegas juego no juegue su equipo nacional entonces este quizás eso sea en el futuro pero en estos primeros pasos evidentemente teníamos que hacer esto FIBA se va a hacer cargo de todos los seguros de los jugadores están las ventanas que en las ventanas no se va a jugar las ligas salvo la, la nba claro tenemos una gran discusión con la liga de Europa también aquí vamos a tener un proceso Fabián. esto esto no es fácil pero tampoco es difícil Daniel Ura del Básquetbol de Brasil, Sergio Guerrero explicándonos el reglamento, Diego Ciorciari, el momento de instituto, Javier Bianchelli, la buena campaña de Quindes, Walter Germán y obras sanitarias, Facundo Müller, Libertad de Sunchales, García, Alberto Petete García, director deportivo de FIBA América, hablando de la America Cup. Todos posaron por los micrófonos de uno contrario y hemos dejado otros tantos testimonios obviamente no podemos poner en este resumen. Somos uno contra uno, estamos hasta las trece con Gastón, con Noé, con Santiago, con Franco y con María, y te contamos de qué viene, cómo se trata, y qué significa la Liga Nacional de Básquetbol. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire.